Unas palabras que dio Tati Samuel, que era su gran amigo y que estuvo presente cuando mataron a, a, a m o n s e o e s Romero. El salvador,、eh, Tati Samuel visita、eh, el, en sus 30 años, o sea, hace dos años, fue los 30 años del de aniversario, fue Tati Samuel y el Y también Samuel empezó a recordar cómo el 29 de marzo, antes de que enterraran a Monseñor Romero, se junta un grupo de obispos ahí en El Salvador y firma un documento en el que pues, resaltan este mensaje. Tres cosas admiramos y agradecemos de Monseñor Oscar Altú. Fue en primer lugar anunciador de la fe y maestro de la verdad. Fue en segundo lugar un gran defensor de la justicia. En tercer lugar, fue el amigo, el hermano, el defensor de los pobres y oprimidos, de los campesinos, de los obreros, de los que viven en barrios marginales. Monseñor Romero ha sido un obispo ejemplar porque ha sido un obispo de los pobres en un continente que lleva a c t u a l m e n t e la marca de la pobreza de las grandes mayorías. Entre ellos, defendió su causa y ha sufrido la misma suerte de ellos: la persecución y el martirio. Monseñor Romero es el símbolo de toda una iglesia y un continente. verdadero siervo d o n i e n t e de Yahvé, que carga con el pecado de i n justicia y de muerte de nuestro continente. Estas fueron las palabras que, como obispos de Latinoamérica, resaltaron para dar a conocer pues toda la vida, la práctica del Evangelio de Monseñor Romero.